Pues eh, lo que le podría suponer son dos años más de prisión, pues, puesto que estas condenas, de una vez de los presos ya están condenados por los anteriores hechos que suceden en libertad, se cumplen aparte, es decir, no se acumulan con las condenas que ya tendrían, sino que una vez cumplida las condenas por las que eh, estaban presos hasta ahora, se empezaría a cumplir la, la siguiente, ¿no? la que ha sucedido en estos momentos, es decir, dos años más de prisión para Carlos